La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Tres minutos pasan de las nueve y media de la mañana... ...y tenemos que decirles que este domingo... ...la comunidad china va a celebrar su año nuevo del dragón... ...lo va a hacer en el tiro de pichón y para ello ha preparado una jornada muy intensa con numerosas actividades y lo ha hecho en el tiro de pichón como decimos y para hablar precisamente del año nuevo del dragón de las actividades y de cómo está actualidad en la actualidad esa comunidad china del levante pues tenemos a los responsables de, y organizadores del año nuevo del dragón tenemos con nosotros en el estudio de radio de tele radio marca a su que es el vicepresidente ...de la Asociación para la Integración de la Comunidad China de Levante... ...asistencia e integración a esa comunidad... ...bienvenido Su... ...gracias, muchas y, gracias... ...y le acompaña su secretario, el secretario de esta asociación, Jan. ...bienvenido Jan. ...gracias, buenos días... ...buenos días, eh, importantísimo... ...antes de ponernos a hablar del programa de actividades Su... ...el Año Nuevo... ...¿por qué se celebra en febrero?... ...¿por qué tenéis un calendario distinto?... ...eh, sí, ese calendario... ...viene de... Eh, del... ...antiguo calendario que es chino... ...entonces claro, es, depende de la luna... ...cuando está llena o... ...así viene, eh, ...entonces todos los festivos... Mm, ...nacional chinos... Eh, siempre respeta ese calendario... Mm. Y todos los años cabe diferente fecha de año nuevo, a veces en final de enero o principio de febrero. O sea, nos regimos hoy, es luna llena, ¿no? Es hoy cuando la luna está llena, es hoy, y, y por eso os trasladáis esas actividades al domingo. Eh, sí, mm. porque. Es la primera eh, luna llena de, del año, nuestro año. Sí, el, este año cabe el día 9 de febrero. Mm. Vale. ...entonces antiguamente como no hay reloj, no hay nada... ...pues siempre ve la luna para calcular la fecha, la estación mm. y todo... ...vale... ...y por qué le ponéis nombre de animales a vuestros años nuevos... Mm, ...es una pregunta un poco complicada para mí... ...de verdad no, no, no pensamos de eso... ...vuestra eh, cultura supongo que se, mm, se rige por la naturaleza ¿no?... ...ejemplo sí... Eh, por la naturaleza, y aparte, ejemplo, eh, símbolo de animales, son, ejemplo, dragón, es la tal, eh, muy importante, pues, holocopo viene así, también hay sus cuentos, sus historias. Claro, que sí. serán preciosas. Sí, sí. Eh, tengo entendido que el dragón da suerte cuando es, Eh, o, eh, porque es el año nuevo del dragón, este 2024 sí. para vosotros, ¿cómo se presenta? ¿Un año bueno? ¿Qué significa? ¿Qué, qué, ¿Qué simbolismo tiene el dragón para vosotros? Dragón es un símbolo importante. Para China es como superior. Para emperadores. Emperador, todo llama el dragón. Uh -huh. Sí. Eh, mm, Y que 2024 sea el año del dragón, sí. ¿qué significa? ¿Que eh, tendremos, ¿Qué año tendremos para eh, desde vuestra tradición? Eh, hay, en China hay 12 horocopos, entonces cada todo año repite uno. Ah. Entonces cada 12 años otra vez toca dragón. Aquí ya este año, ya después de 12 años, otra vez vuelves. ¿Y suele ser el año de dragón coincide con...? Eh, buena suerte. O, todo o, año son buena suerte, <risa> yo creo. Eh, todo hay, año. Hay que empezarlos con ese sentimiento, sí, sí, ¿no? Sí, de sí, buena sí, suerte. Sí, sí. Pues bien, Su, eh, pues dinos eh, cómo, ¿por qué habéis escogido este año en Elche celebrar el año nuevo en el tiro de pichón? Ah, porque de primero es eh, porque mm, eh, somos. Eh, la asociación estamos en Elche, la oficina también tenemos en Elche. Uh -huh. Elche es como nuestro pueblo, igual, porque uh -huh. yo llevo ya casi, casi 40 años. ¿Cuarenta años ¿Casi? aquí? Casi, casi. ya no está en Elche, está en Murcia. Sí, yo vivo en Murcia, pero Pe trabajo aquí. ¿Y cómo veis Elche, Jan? De, eh, su, después de 40 años, ¿cómo, no, cómo ves la ciudad? Eh, aquí Elche bonito, tranquilo, y hay de todo, uh -huh. hay, hay todo para comprar, hay de todo, muy cómodo, para cualquier cosa, es muy fácil, no como una figura muy grande, para, para hacer es una cosa. una es una ciudad muy bonita. Sí, sí, sí. también, Jan, eh, coincides con su, por eso elegís vuestra asociación, que, que representa a la comunidad china de Levante, elegís el Che. Eh, exacto. Vale. Eh, Mis el... hijos son ilicitanos. Sí. Nací aquí en Elche. Sí, pero Jan trabaja en Elche y algún día te veremos aquí, viviendo aquí, Jan. Eh, sí, tengo familia, mm -hmm. eh, vive en, en Elche. En Elche también. Sí. Bueno, eh, entonces habéis escogido Elche para esta jornada, el tiro de pichón, y ¿qué habéis preparado para este domingo? ¿Cómo, cómo celebra la comunidad china su año nuevo? Entonces, eh, la celebración eh, se valora mucho también ese festivo de año nuevo chino uh -huh. eh, para Consul, que valora el consul. esa actividad, también baja. ...de cónsul... ¿Dónde sí. tenéis al cónsul, en Valencia? Eh, no, no, en Madrid... Ah, en Madrid... Sí. Y, ...y va a venir como invitado especial este sí, domingo... ...sí, sí, sí, sí... ...y aquí también... Ah, ...muy importante, aquí los jefes de aquí... ...de, de Elche sí, también... Sí. ...sí, alcalde ah, el alcalde Elche. también está invitado... ...sí, sí, sí... Porque ...y muy importante de políticos también... ...claro, sí, porque sí. Eh, antes de a pasar a las actividades... Eh, su, eh, ...la comunidad china... En Elche, ya que llevas 40 años, ¿cómo es? ¿A se, ¿Cómo es la comunidad china? Eh, en, ¿A qué se dedica? Uh -huh. Aquí la eh, eh, mayoría de los chinos, uh -huh. compatriotas nuestros, bueno, está entre bazares, ¿Bazares? bares, restaurantes, restaurantes e eh, importaciones. Que en el polígono industrial sí sí sí, sí no. justo supongo que Jan tú estás trabajando en el polígono industrial dónde estás Jan mm, sí tenemos un negocio es un para, para mayoristas uh -huh. eh, vendemos por mayoristas son luces de navidad ah las luces de navidad sí, para eh. toda Europa para, sí o para sea. todo España para toda tienda china y Vosotros pues también. O sea, traéis toda la importación de sí, China y agotaron. la vendéis a toda Europa desde aquí de Elche Exacto. En sí. el polígono. Y como tú, Jan, hay mucha gente que ha escogido el polígono industrial de Carros para sentarse, para, para trabajar. No, nosotros tenemos el representante. Ah, el representante. Sí, sí, sí. En toda España. Ah, Tiene representante y sí. Europa. Uh -huh. Portugal, Francia. Sí, sí. Uh -huh. Bien, ese, ese es el trabajo, la economía, que, que el, el dinero que mueve la comunidad china ¿Y, y ¿cómo, cómo celebráis el Año Nuevo? su ¿Qué, ¿Qué actividades son las que vais a organizar? Como Bien. aquí la tradición, ejemplo, Nochebuena, con la familia, pues uh -huh. nosotros lo hacemos igual ¿Ah, sí? El fin de año celebra, suele con, con familia Uh -huh. y hay alguna gastronomía especial para festivos uh -huh. ¿eh? eso todo no va vamos a, a representar en en esta jornada sí sí o justo sea, que la gastronomía va a estar muy presente vuestros sí. platos típicos sí y cultura cultura también uh -huh. en, en ropas de, de de antiguos los trajes hay buena cultura talleres vamos. de vestimenta Justo. antigua de época sí talleres de gastronomía sí nosotros estamos muy familiarizados con la gastronomía china por la cantidad de establecimientos claro, de restauración claro. que hay sí cuál sí. es el plato típico para el año nuevo eh, año nuevo pues eh, eso ¿a qué, a qué te coño, eh? cada cada pueblo Diferente. Ah, claro. Por, por ejemplo, uh. eh, en el norte de China, uh -huh. lo ellos son come, so, co, co, co, como en panadería pequeñas. Sí, sí, en panadería. En panadería En sí, de carne. Relleno, sí, es, de carne. Pero más pequeña uh -huh. Sí, le era carne, verduras. Yeah. Sí, sí. Pero cocido. Sí. Uh -huh. Y en nuestra zona, pues, depende también de las fechas. Por ejemplo, el, el último de día de festivo, año nuevo, es el 15. 15 días, pues todo el mundo toma eh, Taiwán. Uh -huh. Es dulce. Para dulce que tiene okay, dulce sí. para toda uh -huh. familia y para todo año. ¿Y, ¿Y qué música? Porque si vais a, si va a haber mmm, talleres de gastronomía de vestimenta, sí. también hay música especial para recibir claro, el Año Nuevo. Claro, veces, claro, su. Y muy típico, eh, bail, danza de dragón ranas. y de, eh, de león. Eso es muy típico ah. chino para los festivos, los grandes comercios para la inauguración, mm. Mm, es un símbolo de, de China, cuando ve eso ya sabe que estamos en... en... O sea, que tendremos una danza del dragón y del león juntos, sí, sí, sí, tendremos sí, sí, entonces sí. esas cabezas gigantes con esos cuerpos de dragón y, y cabeza de león. Sí, y buen baile, va a ser muy bonito. Vale, ¿cuándo sí. empieza la jornada? ¿Está abierta a todo el mundo? ¿Cualquier claro, persona que claro. quiera puede ir de forma gratis o hay que sí, pagar? Sí, sí, sí, no, no, no, eh, no, no hay nada paga. Hemos elegido er el tirón de pin pinchón porque sí. ahí hay muy buenos aparcamientos. Ah, claro. Eh. Por el acceso. La puerta, nosotros damos bienvenido a todos los ilicitanos y a todos los segurados que sin interés. Como es un domingo, no trabaja, ese día hemos elegido también más fácil para, para todo, para celebraciones. Pues... A partir de las 11 de la mañana mm. hasta las 6 de la tarde. Uy, son muchas horas. ¿Y, bueno, y, ¿Y cómo vais a recibir a los invitados? Aparte de los espectáculos sí. y de la gastronomía, podrán comer gratis. Sí. Eh, no, comer, no. Per, eh, perdona, eh, de comida porque son carpas. Ah, carpas. Eh, son par carpas, son empresas privadas. Ah, que tienes que pagar para entrar. Eh, no, no. Pagar para comer. Si compra, consume, ah, claro, para claro. consumición suyo. Claro, claro. Ahí libre para ver danza, baile, pasear por ahí porque está decorado con lamparitas chinas y más decoración de paraguas. Chinas, que son diferentes, ¿no? no para el agua de lluvia, uh -huh. son sí. de papel, hecha de papel colgado, va una, una decoración y damos bienvenida a todos, a, a todos ilicitanos y, y Sabemos, sabemos sí. cómo va a ser esa fiesta, esa gran fiesta, porque, por ejemplo, el año pasado creo recordar que la hicisteis en el Paseo de la Estación, sí. en pleno centro de la ciudad. Sí. Este año quizá por el acceso del aparcamiento, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, aparcamiento. Porque viene, porque ¿qué esperáis? Porque, claro, estamos hablando de una comunidad china de Levante. ¿Cuántas personas esperáis de vuestra comunidad eh, que vayan? Mm. Y además de todas partes, es de Murcia, supongo sí. que vendrán de todo el Levante. Sí, eh, sí, y, um, calculamos desde Benidó, ...Venidor... ...desde venidor ...ya todo hacia abajo... ...hasta Murcia... ...incluso hay gente... ...viene de fuera para... Claro. ...porque para esa festiva pues... ...hombre si tenéis al cónsul aquí de Madrid... ...es sí. porque en la fiesta de Año Nuevo del Dragón... ...sólo se va a hacer en Elche... ...habéis concentrado en Elche... ...todo lo que es la Comunidad Valenciana y Murcia... Eh, ...sí... ...todo esto... En Valencia también hace una celebración. ¿Al mismo tiempo que en Elche? No, no, ah. no mismo, a la semana día, que viene. Día 3 de febrero. Día vale, 3 de vale, febrero, vale. es completo de valenciano. Eh, ¿Cuánto tiempo está la comunidad china celebrando su año nuevo? Día 9 de febrero. O sea que estáis Nochevieja. desde... Desde 9 de febrero es la noche vieja. Exacto. Pero vosotros en Elche solo tenéis preparado la fiesta del domingo. Sí, sí Solo es domingo, mm. <ríe> un día solo. Bueno, pues muchas gracias por elegir a Elche para vivir, para uh -huh. formar la familia, para atraer empleo, para atraer riqueza, para promover la economía, Yan, es. Su, y mucha suerte en este 2024 para la comunidad china. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y ¿Vosotros qué pedís? A dos Jan, ¿qué le pides a 2024... para cerrar? Lo, los todos los gente, los todos los familia, los salud, todo bien. ¿Y tú, Su? Aquí lo más fácil, típico, amor, suerte, dinero, que tenemos para todo. Bueno, aquí mmm, solemos siempre pedir salud, que es salud. lo principal. Sí. Gracias, Su y Jan. Eh, gracias a usted. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosemary Alonso. El programa que madruga contigo.